Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama regional. A partir del domingo, cerca del mediodía, porque bueno, en verdad esto deriva sí, en gran parte por la cantidad de, de lluvia, pero eh, te cuento lo que la gente decía, no uh -huh. alrededor de las 10 de la mañana no había agua en las calles, 10 y media, 11, se empezó a llenar lo que... ...que la calle, bueno, para que ustedes por ahí... ...por nombres más difíciles, la calle de la Iglesia... ...bueno, toda esa avenida en estos momentos... ...tiene eh, una cantidad de agua bastante prominente... ...que viene entrando... ...y además no ha dejado, no, no cesó de entrar... Uh -huh. ...así durante todos estos días... Bien, vos eh, sabés que eh, compartía acá una nota que realizaste... ...con el delegado municipal de allí... ...y una declaración bastante fuerte, ¿no? Sí, en realidad ayer... ...estuvieron también eh, gente de la ciudad de Chacabuco... ...en este caso el ingeniero Queregeta, Norberto Queregeta... ...que tiene a cargo lo que corresponde... ...a la parte de secretaria de Obras Públicas de nuestro municipio... Uh -huh. ...y la verdad él decía que se ve sorprendido... ...por lo que ocurre en Rawson, ¿no?... ...donde, bueno, el agua no va por el... Por, no, ...no lleva el nivel que tendría que estar llevando... ...el agua está estancada, te digo, no hay no forma avanza. de sacarla... Uh -huh. y, ...y bueno, la gente... Un poco por ahí le ha molestado también esta parte de que él dijese que está sorprendido porque, bueno, son trabajos que no se vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Claro, y eso es lo que él destacaba, ¿no?, que eh, hubo tareas que no se hicieron a tiempo y que, bueno, que ahora evidencia con esto. Claro, seguramente. Inclusive en la nota que hicimos anterior con el delegado municipal, él decía que hace 15 años aproximadamente que no se destapa lo que corresponde al canal que estaría a la vera de, de lo que es aquí... En la vía del ferrocarril, la ruta provincial mm. 42, nuestro acceso. Esto tiene un trabajo, digamos, una desidia, si se quiere decir, de 15 años atrás. Entonces, bueno, hoy por hoy eh, la situación es ver cómo se soluciona todo esto, ¿no? Pero la gente, ni te imaginas lo que ha sido el programa de la mañana de hoy, incesante llamado, la gente mm. no sabe cómo hacer, ya hay olor nauseabundo por el agua de todos estos días estancada. Bueno, es bastante complicada la situación. Y desde, desde el municipio, desde la gestión de Barrientos, ¿cuál fue bueno, la, la reacción ante estos días? Porque si bien casi todas las localidades eh, alrededor han sufrido las consecuencias del temporal... Eh, ...bueno, hubo algunos municipios que han tenido evacuados... O ...que han tenido que responder de forma más urgente... ...en el caso con Rawson, ¿cómo se han comportado? Mira, Rawson no tuvo evacuados... ...eso es, digamos, hasta el momento hay gente que te dice... ...me está por entrar, digamos, porque tengo el escaloncito de mi casa que no entra... ...pero no hubo evacuados... ...lo que se hizo por parte del municipio es gestionar... ...que ya tenemos trabajando desde ayer... ...una máquina que corresponde a Vialidad Provincial... ...con asiento a la ciudad de Chubicoy... ...esto está trabajando con la limpieza de este canal... ...que yo reciente comentaba, que es el canal que está eh, al costado de la vía... ...allí está trabajando una máquina... ...y en esta noche, eso nos adelantaba ayer el ingeniero crejeta ...y en la mañana de hoy nos dijo que ya en esta noche estaría llegando... ...la máquina, una máquina que es privada y que el municipio alquiló... ...para mañana poder limpiar, en este caso... O profundizar el eh, canal que iría para el lado de Tres sargentos O claro, camino real, real. digamos. Hmm. Esto sería lo que mañana ya estaría trabajando esta máquina. Porque además agregamos que la máquina que corresponde a Vialidad Provincial, mañana se adhiere a lo que se es este de la provincia, así que no va a trabajar la máquina. Exacto. La única que va a estar trabajando es la privada. Bueno, la buena fortuna es que por ahora el clima acompaña y que no hay este pronóstico de precipitación. Claro, pero te cuento que el tema es que nosotros nos siguen dando agua. Mm. Es decir, no es agua de, de, de la lluvia, claro, es que sí, sí, hay sí. agua de los campos, que era lo que yo ayer le decía a, al ingeniero Crejeta, no vio el municipio la posibilidad de ver si hay algún canal que se haya hecho en forma clandestina, de Exacto, taparlo o cobrarle sí. multa, digamos... Uno entiende que los propietarios de los canales los habrán hecho, de los campos hicieron canales para sacar el agua. Pero bueno, no Rawson de agua, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. sí. Eh, por el momento, y la respuesta de Queregeta fue, primero vamos a tratar de sacar el agua y después vemos, después que se descomprima esta situación, veremos cómo se hace con quienes hayan hecho canales y si no tenían la debida autorización de hidráulica. Uh -huh. es Eso, lo que mencionas, Mónica, es una constante que lo vivieron los vecinos de San Antonio de Areco hace un tiempo con esa inundación histórica. Claro. También en Luján mencionaban lo mismo, no solo barrios cerrados, sino eh, campos que eh, por facilitar su desagüe claro. han perjudicado este, barrios. Sí, enteros. sí, de hecho es así y, y se viene... ...repitiendo en diferentes ciudades, ¿no? Mm. Eh, cambiando un poco de tema, pero sí. siguiendo en, en el área... Eh, ...llegaban aquí eh, noticias o informaciones sobre el, el descontento ya marcado... ...de los, los vecinos de Castilla con respecto a su acceso a la entrada a, al pueblo. Y sí, si te digo que la situación en la localidad de Castilla es grave en el sentido que tienen el camino de, de tierra que, que une, digamos, Rawson con Castilla, cortado por el agua. Uh -huh. Y lo que queda de cinta fáltica, porque la verdad, decir asfalto a eso ya sería una falta de respeto, sí. lo que queda de cinta fáltica, eh, bueno, vos podrá ver, y la gente a través de, de nuestro diario online, cómo está poseado eh, ese camino, que es casi intransitable eh, en épocas secas, que no, no queda lugar para, para no agarrar un pozo. En estos momentos, eh, bueno, con el agua sumada a, a esa cantidad de pozos que hay, está totalmente intransitable. Esto se ha pedido y es más, el intendente de Chacabuco eh, se ha movilizado días atrás para poder renovar esta solicitud, inclusive sumando eh, dinero a lo que prestaba presupuestado y demás. Uh -huh. Tanto Higgins como la localidad de Castilla, que es lo que puntualmente vos me preguntás. Sí, sí. Pero bueno, hasta el momento no hay respuesta. Te das cuenta, entonces la, no respuesta de las autoridades y la gente está eh, con un malestar bastante fuerte. Y se viene, bueno, una manifestación, una claro. congregación de gente, eh, que eso también un poco para desmentir, porque aquí justamente te, te mencionaba que llegaban distintas versiones, una es que iba a haber una movilización hasta el obelisco y se eh, pensaba en Capital Federal. Claro, no. A ver, mm. yo te cuento. en La localidad de Catilla tiene hecho eh, una similitud de lo que se lo el Obeliscón, claro. mucho más pequeño. Mm -hmm. Bueno, allí se va a reunir la gente, 16 y 30 del próximo sábado, y de allí se van a trasladar hasta la Ruta Provincial 51. Digamos, van a hacer todo el recorrido de ese acceso que ellos tienen por, por asfalto, y eh, van a estar en la Ruta 51 entregando folletos este, a la gente que pase, que les pare, para um, contarle a los automovilistas cómo está el estado de esta ruta y demás. Eh han solicitado medios, te digo de, de diferentes eh, lugares, inclusive han llamado se han llamado a crónica, TCN eh bueno, como para que se puedan acercar también y, y manifestar, ¿no? El descontento que tiene esta gente. Sí. pero es en la localidad de Castilla lo que claro, es. es dentro de Castilla sí. Sí, sí, sí. lo lamentable es que bueno eh, se toman medidas caso sucedió con, con la ruta 31 después de, de noticias trágicas claro, ¿no? y bueno. bueno en esta ruta realmente no pasa nada más grave de lo que viene pasando más que romper a ver, la ruta 51 ustedes es que también tienen que transitar sí. si se dirigen hacia Chibulco y además saben que hay infinidades de roturas de, de, de ruedas de ...neumáticos, de llantas y demás debido a cómo está el mm, Es padecerla, más que transitarla. Hay que sí. bueno, eso es lo que dicen los vecinos de la localidad de Castilla. Es padecer cada vez que tienen que recorrerlo. Y digamos, tienen que hacerlo sí o sí. Acá inclusive hay muchos profesores de la localidad de, de Rawson... ...que se tienen que dirigir a Castilla... Eh, ...porque tienen horas tomadas en la escuela, secundaria y demás... Y bueno, eh, que se les complica terriblemente para transitar. Hmm. Y por último, Mónica, lo que mencionábamos, eh, nos habíamos comunicado con vos días atrás por la situación de los trabajadores de La Florentina. ¿En que ha quedado aquello? Mirá, eh, en ese momento se hizo luego, de los chicos se tuvieron eh, allí apostados en el lugar hasta el lunes, el lunes en el mediodía, se levantaron el digamos, este tipo de carpa que ellos, inclusive a pesar de mal tiempo, tuvieron el fin de semana también, porque se firmó un convenio, esto se ha firmado allí en lo que corresponde a la ciudad de Chacabuco, la Secretaría de Trabajo de la ciudad de Chacabuco, se firma un convenio donde la empresa 3M por eh, tres meses se hace cargo de los sueldos de los trabajadores de esta empresa, ...y eh, no se lleva ninguna de las máquinas... ...allí estuvieron algunos de los empleados... ...con el abogado que ellos colocaron... ...que es el doctor Pablo Chelín... ...con secretario de, de Presidente... ...de la Cámara de Diputados de la Nación... ...con Julián Domínguez, directivos de TCM... ...y el delegado regional del Ministerio de Trabajo... Eh, ...de Chacabuco, que es Joaquín Giannibeli... ...se firma este convenio donde... ...bueno, por tres meses los empleados van a cobrar... Eh, ...pero TCM ya decidió dejar de operar en Rawson... Esto ya es certero, 13 meses se va, y lo que se busca ahora es, eh, por parte del secretario de Julián Domínguez, que es quien consiguió inclusive esa previa reunión con la ministra eh, con Deborah George y la ministra uh -huh. de producción y demás, bueno, ver qué alternativa tienen para estos trabajadores. De cualquier manera, también está la posibilidad de que ellos fueran as asumieran el traslado hacia Urlingan o... ...que firmen lo que corresponde a una indemnización... Claro. ...de hecho ya hay dos o tres que han firmado la indemnización... Bueno, ...la si aceptaron... ...es el, el paso ya lo definitivo y a lo obvio que mencionas... ¿no? El, sí. ...el traslado a la empresa... este mes se va, eso es una realidad y bueno... ...esto la verdad que yo inclusive te lo manifestaba en la primer nota... ...es una multinacional, es muy difícil trabajar sí. con una multinacional... Sí. ...de hecho Julián Domínguez, que es de Chacabuco... ...se movió presidente de la Cámara de Diputados... Y lo que se consiguió es esto que hoy te planteo, eh, ver qué posibilidades se le da a esta gente, o al menos a quienes no firmen la indemnización con esta empresa, de conseguirles otro tipo de... Claro, reubicarlos. Digamos, claro.